Mendoza es la cuarta provincia más represiva del país.、Eh, tiene unos 277 casos desde que termina la dictadura hasta diciembre del de 2017. La mayoría son pibes detenidos arbitrariamente y luego torturados y asesinados en comisarías. Otros son en situaciones de gatillo fácil, por ejemplo, casos en que van pibes a afanar algún lugar y hay algún policía y lo asesina. Como pasó con Chocobar, que fue el año pasado allá en Buenos Aires y que dejó、eh, bien explícita la política de este gobierno. Pero nosotros decimos que la represión es política de Estado, de todo Estado capitalista, digamos. Se reprime para plan de ajuste, para、eh, controlar disciplinar a los sectores que representan alguna contradicción、eh, al orden que se pretende imponer, que son los pibes de los barrios y los sectores echadores.